Keep weighing the casket, get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw, tell if the show is true. Silent looks and with the cues of the pose of Smiles. Like last in 1998 show, The toy song no one ever sings. Come, you grow us blind The comedy divine The bulging eyes of puppets Scrolling by this dream There's films and chills and girls, girls Sing songs and surprises There's something new there for everyone Reserve your seat today There's mischiefs and malice. Bueno, perdonáis. Esto es lo que tenía que, que pasar al entamo, pero si no un entamo con pifies, esto no sería lo que ye. Y esto ye Anedonia Y hoy a lo mejor es que. Sí, no sé si habrá alguien sintiendo esto en puto directo. 6 de octubre del año 2016, a 21 y 41 minutos de la noche, pero si lo hay, va a estar flipando, va a estar flipando, porque de verdad, ¿eh? No voy a contar lo que acabo de hacer, pero bueno, esto los que no lo sintáis eh, en poscas o estas cosas, pues no vais a pescancear vos, pero, pero, pero yo pescance, ¿veis? <risa> y el que te da sintiéndolo en directo también, pero el que te da sintiéndolo en, en puto de que eh, son la mayoría de la gente que descargáis este programa y tal, pues seguro que... Eh, seguro que no vais a enterar, pues entonces no eh. <risa> ¿Qué, ¿Qué programa es este? Sabéis todo perfectamente, además, entre otras cosas porque lo dije antes. ¿Qué dije yo? Que en Edonia no podían tomar en empifes. Hoy fue la pifia por ya. ¿eh? una pifia que los que estáis ahí no lo sabéis, pero hay una pifia que duró 15-20 minutitos de pifia. Una cosa, una pifia tremenda, una pifia grande, ¿eh? con una estructura férrea, una pifia tremenda, una pifia digna de, de lo que pasa esta noche, que es el aniversario de Anedonia. Y ya que comentaba la semana pasada, eso de que, bueno, Manedonia no tenía exactamente claro, si naciera en el mes de septiembre, en el mes de octubre del año 2007, eh, entonces acabé diciendo eso de venga, pues nació en ese chobre, ¿eh? y así nada de esta manera, pues eh, puedo celebrar el aniversario cuando a mí me da la gana. Bueno, pues no nació en Sechobre, bueno, sí nació en Sechobre, porque Sechobre asuntan los dos meses, ¿eh? el, el mes de septiembre y el mes de ocho. Pero concretamente, las grabaciones más antiguas que hay, y no eh, si, bueno, pues nacería, a lo mejor hubo de algún programa piloto, de algún ensayo en septiembre, no digo que no, pero las grabaciones, los, los podcast, están en la red son de son del año son perdón son del mes de octubre entonces pues mira yo creo cuido que el aniversario en el momento que hay que festejarlo pues sí en el mes de octubre y además en el mes de octubre hubo un gran cambio de lo que fue los dos o tres primeros programas que fueron de manera y los siguientes que ya fueron poco a poco estando al alnetonic miserable ¿Qué soy yo? Buenas noches. Y como ya tengo dicho muchas veces, ¿eh? hoy voy a intentar eh, repasar todos los tópicos de, ¿eh? de este programa. Todas las frases tópicas, aunque seguro que de algunas se me va a pasar, porque hoy en nueve años seguro que solté muchos tópicos. Pero uno de los tópicos que solté bien de veces eso de eh, este programa no llega a actualidad, no siendo cuando sí que llega a actualidad. Bueno, pues eh, este programa, efectivamente, no llega a actualidad, ¿eh? pero eh, hay veces que sí que llega a actualidad. Y entonces esta va a ser una de esas noches en las que va a ser de actualidad, porque qué actualidad hay más importante <ríe> esta noche que el fechudo de que Anedonia tea el noveno aniversario. Y ahora tenéis que decir todos, ¡NINGUNA! yo lo más! Vale, que lo más va a ser el décimo, si sí, llegue que llego. ¿eh? Si sí, que llego, lo más va a ser el décimo aniversario. Pero bueno, por si acaso no llego, pues vamos a dejarlo que lo más, ahora mismo, ¿eh? pues va a ser el noveno. ¿eh? un noveno aniversario de este programa que ahora mismo cuido no estoy seguro, eh, no estoy seguro y igual lo mejor me confundo y es de alguno que, eh, que puede venir a, a pegarme un no sé, en un este caso una cabeza por confundirme, pero yo pienso que ahora mismo por lo menos de los que están en antena yo cuido que llegue el segundo más antiguo, me parece. El primero llevamos, sin duda alguna, eh, los capítulos prohibidos de Corintellado, que tan os, bueno pues mira, el doble, eh, eh, los capítulos prohibidos de Corintellado cumplieron 18 añinos en Shunetu, parece, si no mal mal acuerdo del mes. Y yo, pues eh, el con miserable, bueno, el anedónico miserable nunca está cumpliendo nueve años, está cumpliendo los anedones, el anedónico miserable cumplirá los dentro de, no sé, un par de meses, una cocina así, ¿eh? Que no sabéis lo que digo, coño, pues sentiros poscas y entonces entenderéislo perfectamente. vamos a ver, sentíslo si queréis ¿sí? si no, no, no lo sintáis que yo tontería, digo vosotros también siempre, mira, ahora que ¿eh? que estoy que estoy haciendo este repaso a, a los a los mis a los mis años, a los años de Anedonia en, en Radio Cuca eh, bueno, por un lado quiero decir que no tiene mucho mérito ¿eh? pues si, sí, podéis decir, wow nueve años, joder, muchos no ya, nueve años de un, de un programa que lleve ...de una a dos horas a la semana... ¿eh? ...hombre sí, vale, podéis decir... ¡wow! no, anedónico, hubo de alguno que echaste tres horas... ...vale, siempre sí, sí, hubo de alguno que eché tres horas... ...y también hubo de alguno que eché 50 minutos... ¿eh? y hubo muchos que no... ...que no hice siquiera... ...porque esa es otra cuestión, vamos a ver... Eh, ...anedonia... ...el anedónico miserable... fízola mientras es nueve años... ...bueno, vale, otra vez volví a decir... ...no ya lo mismo, no ya exactamente, pero bueno... esto ya como... vamos a hacer como lo, los textos eh, académicos que dicen eso de en adelante eh, cuando se ponga, pues yo que sé eh, FX eh, se entiende que quiere decir efectos especiales ¿eh? pone los efectos especiales entre paréntesis en adelante FX ¿eh? sí de esa manera llega la que lo, lo, lo suelen poner entonces, bueno, pues mira yo en adelante la se hable eh... ...estaba haciendo anedón en andalentamu... ...no es exactamente verdad... ...y si queréis saber por qué no es exactamente verdad... ...pues no nos queda más remedio que... ...que sentir los poscas... ¿eh? ...sí, porque es la única manera de enterarse... ¿eh? ...porque yo no os lo voy a contar... <risa> ...o bueno, habrá mucha gente... ...que lo sepa ya perfectamente... ...precisamente porque... ...porque ya todos los poscas... ...o porque lleva sin, siguiendo en el Entamo. ...habrá alguno... ...no sé... Hoy mira, una cocina guapa que vais a hacer va a ser un repaso de la gente que sé ¿eh? que sintió anedonia y que no sé si sigue sintiendo anedonia. Otros sé que sigue siguen sintiendo ¿eh? anedonia. Eh, pero bueno, antes estaba hablando de, de frases tópicas. Bueno, pues un que como entamaba ¿eh? este programa fallaños. que ya era siempre diciendo de ¿eh? el origen etimológico de del nombre, ¿eh? del título del programa. ¿Por qué este programa se llama Anedonia? Ya os he dicho muchas veces que a lo mejor al principio sencillamente el nombre de Anedonia escollo ese porque sonaba guapo, ¿eh? o por lo menos eh, a mí sonaba me guapo, o a la persona que en aquel momento eh, ocupaba exclusivamente este este motor y físico ¿eh? Eh, a lo mejor en ese momento sonaba guapo pero pero de todas maneras yo cuido que incluso ya de aquella eh, anedonia mmm, ya más en plan quizá comercial o quizá por hacer la gracia presentaban ese con eso de an más edoné. partícula negativa an negación edoné ¿eh? el griego edoné placer partícula negativa, más placer, incapacidad de sentir placer, ausencia de placer, eso y la anhedonia. ¿eh? ¿Mm? Bueno, pues con el tiempo, curiosamente, al poco de entapar esto, pues, pues queda nedonico, ¿eh? Nacido el anedónico miserable. ¿Mm? Bueno, pues oye, toda una gran noticia. Mira, hay una un cantar celebrando el nacimiento del anhedónico. ¿Viste cómo lo, lo celebran los mochos? Joder, lo de Dios. <risa> tremendos, tremendos son estos mochos. Celebren lo de Dios. Bueno, pues ya os digo, eh, al principio lo mejor, sí, fue por sonoridad, pero después ya se decía eso de ama se doné. ¿Eh? Partícula negativa, placer, incapacidad de sentir placer. ¿Eh? Ausencia total de placer, ausencia de disfrute. Y era curioso porque también es verdad que dicho muchas veces eso de pase temporales, es que a lo mejor y es verdad que lo único que disfrutaba realmente y era de, de venir aquí ¿eh? y de hablar aquí. No sé si si ahora mismo pues estoy en esa situación o no, bueno, a lo mejor hay otras cosas que también me hacen me sentirme bien, ¿eh? poques, muy poques, pero yo cuido que esta sigue haciendo me sentir muy bien y, y que a lo mejor precisamente por eso estoy. los que te entiendo el directo eh, entendéislo perfectamente porque vamos un momento que bueno en fin <ríe> igual igual ¿eh? igual vamos a dejarlo lo si no vamos a desear el, el misterio vamos a dejar el, el misterio ahí y tal ¿eh? Bueno, que lo he dicho que... Mira, ya solté dos, dos frases tópicas, ¿eh? La de... La de... Eh, este programa no llega de actualidad, no siendo cuando sé que llega actualidad, que se parece un poco a esa de, de Rajoy, y si, si lo dice el presidente del gobierno, será que también falar de esta manera, ¿no? Aquello cuando dices de... ¿Y mentira, menos algunas cosas que no son mentiras? Bueno, pues... Pues eso, eh, este programa no llega actualidad, no siendo cuando sé que llega actualidad. ¿Mm? Y dice también eso de, ah, más aduner, negación del placer, anegonía. Y tendría que decir también más cosas, ¿eh? más cosas. De mano, mmm, bueno, todo esto bien, ¿eh? bien, yendo para atrás al por ese momento en que os dice, si queréis ver esto, ¿eh? en búsqueda otra que sentir los poscas. Pero bueno, si, si, no, si queréis sentirlo, si no lo sentís, o sea, si no queréis no lo sintáis, porque iba a ser tontería. acuérdome de, de la primera vez, que eso, hay muchos años. Contándonos un poquillo más entre síxos de, de la historia de Anedonia. Eh, Anedonia entamó, básicamente, porque, bueno, yo ya, como ya os conté más veces, ya tuviera, ya hicieron muchas cosas en la radio, pero pasé pues, una temporada, unos años, eh, sin tener ningún contacto con ella. Y la cosa fue que, bueno, pues los colegas volvieron a implicarse a implicarse mucho. Colegas que conocéis, son personajes legendarios de, de Anedonia. Pues el trovador, el, el pistolero maniego, tirolincio. pistolero maniego, calla que igual... Ta, mira, estaba ya diciendo, ¿debo ser el segundo eh, programa más veterano? Pues igual el pistolero maniego yo más veterano que yo. Y ahí preguntaré, ¿eh? Porque, bueno, hombre, si sumamos les dos, dos etapas sí, y más veterano seguro. Eh, cuando ya era fácil un programa que se llamaba eh, No le des la mano pistoleo zurdo, que después quedó en, en cuando volvió en, en el pistoleo zurdo nada más. Igual sí que lleva más, más ese programa, hay más veterano que este. ¿Ves? Ya no soy el segundo, ya soy el tercero. ¿eh? Mira, dos, tres, veintitrés, Eso llega una constante en la mi vida, también de alguna vez y dediqué, eh, y dediqué programas de anodonia a, a bueno a esta secuencia ¿no? del 23, el segundo siempre con tendencia al tercero. ¿no? Como en este caso, ¿ves? Estaba el segundo, pero no, el tercero, 23. ¿Ah? Que gracias al, al 23 eh, conseguí el mio segundo apellido. no Anedónico Miserable, eh, ya soy del de entamo. Ya nací siendo anedónico y miserable. Y posiblemente también nací con las demás características, pero no me les pusieron los apellidos. Falando del tema del número 23, eh, falé del tema de la apofenia, de cómo mm, guapamente yo podía considerarme un personaje apofénico. Así que dais aquel, aquel mío segundo apellido. El anedónico miserable apofénico, Bueno, pues eso que decía, eh, que no se me va la pinza. Otro clásico de anedonia, el hecho de, de, eh, de ir para atrás hasta el entamo de los comentarios, hasta el por qué llegaba yo a estas cosas. Pues que estaba yo diciendo, eh, estaba yo hablando de los que fueron los mis compañeros. Por eso, a ver, falé de la cuestión de la apofenia. La apofenia tenía que ver con el 23. El 23 a veces expliqué que, bueno, que yo en la vida siempre era, o siempre no, muchas veces era el segundo, y en todo caso con tendencia es el tercero, nunca tendencia es el primero. Entonces por eso el 23 a lo mayor reflejaba también ¿eh? en, la, en, la, en las mis vivencias. Eh, cuando dije eso, lu precisamente porque si bien alentamos de este programa estaba diciendo que igual ya era segundo más veterano de Radio Cuca, pues al corte me del programa del pistolero maniago que lo mayor y más veterano. O sea que pasé de ser el segundo a ser, a ser el tercero. Eh, ¿Por qué me di cuenta de esto? Pues porque me puse a hablar de personajes míticos de Nedonia. Uno ya era el pistolero maniago eh, y por supuesto trovador y tirolincio que fueron las personas que comentaba que, bueno, junto con otros, que en esos momentos se implicaron otra vez mucho más en la cuca y que gracias a ellos volví yo también a la cuca. Y al acuérdame que yo os dije eso de yo volveré a hacer programa cuando se pueda pinchar eh, mp3, porque yo ahora la música tengo la toa en mp3. Ya veis, yo que soy tan antitecnológico, ¿eh? resulta que prácticamente cintes y cds bueno pues sí tengo pero tampoco pues bueno eh, lo que a mí me apetecía de aquella curiosamente era hacer un, un programa de con bastante con bastante música ¿eh? los primeros anedonias tenían bastante música igual en una hora claro vosotros ya son pocos joder pero yo pienso que igual en una hora poner siete temas Pues igual llega, llega bastante, ¿no? Ahora ni de coña, o sea, ahora feo programas de más de una hora, nos es que, nos es que, vamos, nunca en siete ni de coña, que en un par de ellas, tres a lo mejor, ¿eh? no le pico. Y, y, y a veces pienso que igual hasta, hasta sobre bien ¿eh? bien en muchos casos. Pero bueno, oye, eh, yo, yo.. joder, póngoles, no pasa nada por ponerles y a veces son hasta prestoses y así descansáis un poqueñín de mí bueno, pues estaba yo hablando de los entamos de, de Anedonia de, de esos collacios que entre otros se metieron a tirar de la radio palantre y como en el momento que fue plausible pinchar eh, música en MP3 pues yo volví a, a la radio y volví con este programa, con Anedonia ¿y por qué estaba yo interesado en Eh, ...falar de los sentamos de, de Nedonia en Radio Cuca... ...pues porque estaba yo hablando de frases tópiques... Eh, ...y entonces, bueno, pues eh, entre esas frases tópicas ...una muy tópica... ...fue que la primera vez que, que en, la, en la página web de Radio Cuca... ...en www.radiocuca.org... ...se decidió eh, que cada programa tenía que... ...podía... ¿Eh? meter una pequeña presentación una pequeña explicación de, ¿eh? de lo que era el programa y lo que consistía la explicación que yo metí ¿eh? la presentación que yo metí fue eh, todo algo, algo así como eh, anedonia, todos los jueves eh, a partir de las 10 de la noche en Radio Cuca, si te presta lo que no te presta no lo sientas, que lo que no voy a hacer va a ser ponerlo a, a alto gusto no te parece Bueno, <risa> sí, si sí, sí fue el, el, el primer, ¿eh? una, una de las primeras frases faltosas, ¿eh? <risa> extremadamente faltosas, que yo cuido que hay otra de las otras de las cosas por las que se caracteriza Nedonia, por el por faltosismo, es <risa> muy faltoso. Sí, joder, de verdad. A veces es muy faltoso con la gente que me sentí, De hecho, no sé no sé por qué todavía seguís, ¿eh? No sé por qué te voy a seguir aquí. Sí, y que seguís, ¿eh? Sí, pues lo, lo que luego tengo... uy María! ¡Hola! ¡Uy! Perdona, y que estoy saludando a María que te ha, que te ha metido en el chat. uy qué, qué ilusión me falla que te has aquí! O sea, que esta noche siéntese. Sí, porque me pongo ¡Hola, feliz aniversario! Eso, y que sí que, que, que se sienta a través de internet. Bueno, pues mira, eh, María, el fecho de que tengas entrado en el, en el chat y que esta noche se sienta... y Una razón para que diga yo que la decisión que tomé esta noche y adecuada, la decisión que tomé esta noche, no fue otra que hacer el programa, <risa> podía ver, ¿eh? tuvo un momento que dije, marcho para casa, no nah, pues mira, seguí haciendo el programa, bueno, pues que seguía seguía yo con el tema ese de, de, que, de que nos sentamos, ¿eh? soltar a esa, esa Esa frase, la, y, y a toda la gente resultará muy graciosa, y sin embargo, ayer una frase tremendamente faltosa. ¿eh? Una frase que sigo diciendo mucho: con eso de, oye, mira, si te gusta bien, y si no te gusta, pues el programa es mío. <risa> ¿Eh? yo, y entonces no es hacerlo como, como me parece Yo una manera de, ¿eh? de, de soltar el, el estrés de la semana y de hacer esto sin preocupaciones y que de, y de que resulte relajante El fecho de un. nunca querer hacerlo bien nunca tuve interés en hacerlo bien por embargo pues bueno hay gente a la que a la que presta es otro tópico es y otro tópico es decir no entiendo por qué hay gente a la que presta en pero estoy otro tópico y eso de decir pero estoy encantado con que haya gente que presta en es la puta verdad y es la puta verdad ahí a más bastante gente a la que a través de de los tiempos de los años y prestó a Nedonia eh, entamu, eh, yo cuido que lo sentía bueno no sé si lo sentía más gente pero eh, pues tenía esa, esa serie de amigos que de ese mes en cuando incluso venían aquí tenía a, a, al, al, al amigo el pistolero maniego el pistolero maniego sentía sentía anedonia. No sé si sigue sintiéndolo, pero un tiempo que yo os digo que cotame que incluso lo, lo descargaba para sentirlo también de, del trabajo y tal. Sentí, sé que sentía anedonia también el, el mi amigo el Trovador, ¿eh? el Trovador que hacía de aquel programa, el, el Trovar Club, un programa que he hecho mucho de menos porque ¿eh? gustaba mucho. Yo cuido que fue estéticamente, por lo menos. Y cuando falo de estéticamente estoy hablando del sonido, ¿m? de la voz, del, de, de los sonidos, de las, de las músicas que salían. Eh, yo cuido personalmente, que fue el programa, por lo menos que para mí, más me prestó en ese sentido. Tengo que reconocer que eh, tocante a los contenidos ya no digo nada, porque a mí eh, como que me hipnotizaba ese... esa música de fondo esa manera de hablar ese uso de, de las palabras y entonces ni siquiera me pescanciaba de, del tema muchas veces del tema del que estaba falando pero bueno oye en fin <risa> cada uno gusta no por una cosa ¿no? a mí me gustaba bien por aquello y una pena que deseara de que de eh, también me sentía muchas veces eh, me sentía los mis los, los amigos de, del programa que venía a continuación, de aquella que llenan los capítulos prohibidos de, de Corintellado estaba ahí el, el mi amigo Tirolincio y el mi amigo José Antonio el de los capítulos, estaban ahí sintiendo, Tirolencio se quede pues y yo sigo sintiéndolo mucho tiempo, Tirolincio eh, no me estoy bien de que en un momento me parece que tuvo el récord de distancia a la que se sintió anedonia Porque Anedonia, hombre, yo, a ver, la gente que no sé de, de dónde lo descarguen, pues no puedo decir, igual, joder, pues igual hay uno de Nueva Zelanda que está descargando a Nedonia, yo no lo sé, y el, resulta que sigue sí, el sintiente más más ayuñado de aquí, pero bueno, mmm, de los que sí sé de, de dónde lo descarguen, Tirolín en un momento, una vez sintió luz desde de, de, el Tirol, ¿eh? en Austria, y entonces de ahí le viene el nombre eh, de Tirolinciu, que doy porque sintió lo del de de Tirol. Eh. Tuve una vez, una bueno una una vez no una temporada muy larga eh, a un oyente londinense. Eh. Eh, yo curioso porque yo siempre falo de los sintientes y en este caso no sé por qué llamó el oyente, y era el oyente londinense. Mientras mucho tiempo estuvo siguiendo a Nedonia en directo, donde desde de, de Londres de, de, de la de la de Albion, ¿eh? sintieron este este programa. En cualquier caso ni ni ni en el oyente londinense ni ni lo hizo, eh, tienen el récord de distancia de la gente que yo sé que sienta anedonia, porque la amiga Marieta está sintiendo anedonia desde el de otro lado de la mar, ¿eh? Mira, esto merecería la cancionina esa de Jan de Kubel, el otro lado de la Mar, pero no voy a poner la cancionina de Jan de Kubel. Este no llevo un programa de música. Y ahora tendría que decir eso de... Esto no llevo un programa de música, no siendo cuando se que de música. Ya, mm, yo cuido que de música música no fue nunca, ¿eh? Hombre, sí, hubo por ahí de algún especi un especial punk, pues ya son unos cuantos cantarinos, un especial punk, pues no sé también unos cuantos cantarinos, Pero bueno, tanto como musical... Bueno, vale, sí. Vale, pues es tiene un no un programa musical, no siendo cuando sé que hay musical. ala Y así nada quedamos. Y hoy no un un musical. Entonces no voy a poner el otro lado de la mar. Aunque sí que voy a poner alguna cancionina que yo cuido que es ¿eh? histórica en la ¿eh? Histórica en anedonia. Pero bueno, está hablando de, de la sentiencia. ¿eh? De la gente que, que yo sé... ¿eh? que sentía anedonia, a lo mejor más, ¿eh? pero yo voy a hablar de los que sé, y desgraciadamente seguro que se me queda de alguno, porque yo soy, por un lado soy miserable, pero por otro soy vago, ¿eh? mira, podía añadir el, el apellido de vago que sería ya el quinto, de momento soy el anedónico, miserable, uno, apofénico, dos, Fotofóbico 3, estoy bien de que faiga el Oscures. Hiperacúsico 4, estoy bien de. Bueno, se de verdad, pero no sé por qué bien. De alguna vez comenté algún tema de la hiperacusia y consideré que a lo mejor sí que valía la pena eh, poner esto como cuarto apellido. Tendría que poner vagu. Anedónico, apofénico, miserable. Eh, fotofóbico, hiperacúsico, vagu. Nada, queda cutre. Todos los apellidos ahí, esdrúxulos, polisílabos... No, bueno, esdrúxulos no, pero polisílabos sí, de muchas sílabes. De, de, a ver... Eh, miserable, tetrasílabo. Apofénicu, pentasílabo. Eh, Como ya el otro, fotofóbico pentasílabo. Y peracusi cu exasílabu, no, pues entonces mira, vago llena más de dos sílabes, no puede ser. ¿eh? Voy siempre ¿eh? subiendo más, más al siguiente apellido más sílabes, no, pues no, no puede ser, no puede ser. Nada, pues qué talo, pero bueno, si sí, es verdad que, que soy vago, soy vago, y entonces ni se me ocurre a mí apuntar una lista de cosas que tengo que decir. Podría tener apuntado una lista de las personas que sé que sintieron anedonia con una cierta avidez, mientras es por lo menos una temporada, pero no en el caso, así que va a ser fácil que, que de algunas me, se me escaeza. ¿eh? Sí, oye, siento mucho, pero pero va a ser, va a ser fácil que pase eso. Eh, bueno, comenté lo, los tres, los cuatro primeros sintientes que yo sé que, que yo sé que tuvo esto. José Antonio de los Capítulos, Telo eh, eh, el pistolero maniego y el trovador. Yo sé que esa gente, por lo menos, sentía, sentía el programa. Eh, después pasó el tiempo y bueno, pues, eh, empezó a sentir esto habitualmente el oyente londinense, eh, el oyente londinense, eh, que, que sentía el programa, nada no menos que desde de, de Londres, y metíaseme en el chat. Una, una verdadera pasada después también acuérdome con una temporada corta pero pero pestosa en la que recibía llamadas telefónicas del de oyente indignado el eh? oyente indignado que llamaba para pa quechar de cosas y, y para tal y era un, era un rapaz muy muy pestoso también eh? Eh, ese, ese no intervenía a través del chat intervenía eh, a través de ...a través de, del, del teléfono... ...del teléfono analógico... De este, que, ...que nunca doy el número... ¿eh? ...porque otra frase que en ese momento fue... ...fue un, un típico y tópica de este programa... "oye, podéis, si queréis, podéis llamar... ...otra cosa, ya, que yo lo coya... ¿eh? ...llamar, podéis llamar... ...pero que <risa> yo coya, no creo... Eh, ...hombre... ...ah, mira, paso de dar el número porque... ¿eh? porque deba ser, deba ser tontería... ¿no? Eh, ...y no me lo digo, ...no le debo coyer... ...entonces, bueno, pues mira... ¿Para qué, pa qué vais a llamar? Y además, tenia, si lo diera, si diera el número de teléfono de, de la radio, del teléfono de estudio, entonces tendría que lo tendría que lo descolgar. ¿eh? Para asegurarme de que no llame nadie. <risa> o sea, para asegurarme de que no llame nadie, no, porque te iba a, ir a llamar si quería. Pero en un día a porque iba a estar iba, iba a dar comunicando. ¿eh? O sea que el oyente indignado no podría llamar esta noche. Seguirá por ahí el oyente indignado. No. no sé. ¿eh? ¿Seguirá por ahí el oyente londinense? No creo, no creo, porque me parece que está a otras cosas, pero bueno, qué sé yo. ¿Seguirá por ahí Trolincio, el, el pistolero maníaco y el trovador? Pues tampoco lo sé, la verdad. Hombre, veo los a menudo en persona, lo que no sé si siguen sintiendo, sintiendo anedonia. Eh, ...seguirá sintiendo... ...neudone no, a la gente que... ...que tanto se metió... ...se metió en el chat... Eh, ...los primeros que yo cuido que... ...bueno, aparte de, de que... El, ...bueno, la el gente londinense... ...metías en el chat... ...y aparte también... ...también llamó por teléfono de alguna vez... ...eh... ...a joder, llamaba... ...y era un ánimo tremendo, eh... ...acuérdame de un... ...de una vez que... que ¿eh? una, ...una de tantas... que estaba yo un poquillín de, de bachón aquí haciendo el programa, y hostia, que llamó el oyente londinés y dijo, cago con la puta, no me dejes de hacer ese programa, que a mí, préstame pues, la de Dios, todos los llueves en esto, y, joder, pues, oye, un subidón, ¿eh?, tremendo. Y aparte del que yo cuido, que sí que se metía en el chat eh, alguna vez, Pues bueno, también eh, en el chat, fueron chateros muy famosos, pues el, por supuesto el, el mi amigo Fóbicu. ¿eh? Fóbicu que no sé si seguirá sintiendo, sintiendo anedonia, pero bueno, en, con el Fóbicu que, que desarrollé una extraña relación, en el sentido de que yo una persona que incluso llegó a regalarme un libro, ¿eh? ...pero de una manera que fue... Eh, ...venir, dejarlo la radio... ...y para que... ...al, al mío nombre... ...al, al nombre del anedónico miserable, eh, ...bueno, cosas prestosísimas ...sabéis que me dejó también... ...un montón de regalos... Que, ...que estoy muy agradecido... ...y que se metía también mucho al el chat... El, ...el mi amigo... ...el, el, el Cabezón... ¿eh? Cabezón. El, ...el realizador... ...del grandioso programa... Eh, ...Pasión de Cine... un programa eh, que otro tópico que voy a soltar la frase con la que yo siempre definí pasión de cine el programa de cine para los que no nos gustan los programas de cine ¿eh? esa ya era ya era la mayor definición porque a mí la verdad que nunca casi ningún programa de cine a ver yo no soy un, un gran aficionado al cine Yo cuido que gusta el cine de la misma manera que gusta el cine prácticamente el 100% de la, de la población. A todos nos gusta. Bueno, a todos ya sabéis que yo les palabras todo y nada y siempre y nunca procuro usarles con mucho cuidado. Pero bueno, eh, en este caso yo pienso que prácticamente a todo el mundo le gusta, gusta ver una peli de ese mes en cuando. Eso no quiere decir ¿eh? que, que esa gente sella, o sellamos. ni mucho menos entendidos, ni muy aficionados, eh, ni apasionados, como yo. Joder, pues precisamente eh, el, el amigo cabezón que yo un apasionado del cine, pero mm, consigue hacer, por lo menos pienso yo y pienso mucha gente eh, había mucha gente enganchado, eh, consigue hacer un programa que ye, joder, pues realmente interesante, que no necesariamente Lo más importante de ese programa a veces son las películas de las que fala. No sé si le gustará esto o no, ni gustará que lo diga, pero yo la verdad eh, preña tanto el, el, el programa de, de comentarios sobre la época en la que se hizo, sobre eh, cuestiones casi filosóficas, podríamos decir, al rodio de los argumentos de las películas que comenta, que muchas veces, o música incluso que pone, que yo pienso que muchas veces incluso es más in interesante que la película en sí y que conste que las películas también yo pasé una temporada larga que era bueno cuido que nunca no todavía pasando de cine igual igual era sesión continua que bueno pues venía a ser el mismo programa o el mismo formato lo que pasa que en un momento anterior Pues yo sentía lo cuido que, que ya era los martes de noche, me parece, un ¿eh? no acuerdo exactamente, pero me parece que sí que ya era los martes de noche. Yo sentía lo mmm, para después descargar pelis de las que falaba y verles. Sí, sí, sí, así nada. Bueno, pues el acuerdo me que vi, que vi unos cuantes de esa de esa manera. Yo qué sé. Pues ahora piénsenme en la cabeza, mmm, uno que dedicó a, al cine de, de ciencia ficción y Faló de Naves Misteriosas, que eh, una peli que yo me descargué y vi. Faló de, ay, como oye esta, de, ay, que es del mismo director que el original de, de Pólvora Joven, coño. De Pólvora Joven, Asesinos Cibernéticos, esa, esa. Pues también descargué Asesinos Cibernéticos y vi la, va, oye, que, ¿m? y como esto, muchas otras, muchas otras. Hubo un tiempo que me dedicaba a eso. acuérdame que también nos sentábamos en el en el so chat, juntábamos, eh, yo eh, en el chat de su so programa, quiero decir, en el chat de la cuca, a la hora de su so programa, eh, solamente se otra persona que también se metió mucho al, al chat de Neudonia, que ya era Lucía. Eh. Hubo un tiempo que coincidían allí eh, Lucía, el fóbico, el cabezón, eh. un tiempo muy realmente prestoso. Eh, la tal Miriam, aquella ¿m? también, también se, se metía al chat. Eh, también se metió algunas veces eh, este este rapaz que, eh, que acabó confesando que ya era de cangas. No, no, nadie no de perfecto. <risa> y, una broma, hombre, y una broma, y una broma. ya que yo pasé lo muy mal en cangas, hombre. Y va. Eh. Y Indasina, pues guardo un, un recuerdo bien guapo de, de algunas de las personas que. Conocen ganges Estoy hablando de Macetu ¿eh? El amigo Macetu Que todavía de si ese mes en cuando Se me mete se me mete aquí a hablar A, a, a comentar alguna cocina. que más? Hubo una temporada larga que se, que se metió unos cuantos meses Que se metía habitualmente El, el amigo Fuku ¿eh? El amigo Fuku Con el que ¿eh? muchas cosas Tengo yo, tengo yo discutido Eh, yo últimamente la persona que más se me mete María, María eh, que, que esta noche mismamente sin las tengo la tengo la que tendréis un tiempo una, una sintiente fiel de Anedonia, eh, una sintiente muy fiel de Anedonia, solo yo, solo, yo que, que gusta mucho, gusta mucho este, este programa. Que sigo diciendo que yo curioso y que no entiendo el, el por qué, pero bueno, pues así nadie, ¿eh? Y era igual ya la cabera de la gente que conozco, la cabera, la cabera no, que eso queda feo. La última, la última sentiente que se incorporó al, al club Anedorian, ese club que, que, que entiendo que entra toda la gente que, que siente este programa y que como sean tantos, ¿no? como como descargues hubo hubo ese mes en cuando, Pues bueno, hay eh, programas que tienen doscientes descargas y 300 y 400 Y oye, hablando de descargas, ¿eh? estaba hablando de la gente sintiente, pero bueno, eh, por cierto, que si se me ha quedado alguno, perdón ahí, perdón ahí, mucho, pero si me acuerdo de vosotros mientras va pasando todo el tiempo, yo comento vos, eh, falo de vosotros eh, otra vez tranquilamente. Porque puedo hablar incluso de las personas que se metieron un día nada más. Eh, por ejemplo, acuérdome que se metió un día nada más aquel rapaz que lo que no me acuerdo ya es del Nick. Pero sí me acuerdo que, que me comentó en el chat que tocaba en, en el grupo de música este en los B-Suite. ¿Eh? Pues un saludo también para él, joder, muy grande. Eh, otras personas que. Mira, estoy pensando ahora mismo en una persona que. que no siente que no se mete en el chat, que no siente anedonia en directo, pero que yo también uno de los ¿eh? de los grandes sintientes de, de Anedonia y, y que Ye ese ese de la puela ¿eh? que sienta Anedonia en el, en, el, en el caseto del coche, y sigo diciendo caseto, aunque ya será M per setu, ¿eh? Eh, de la que de la que va para la para la puela cosa que me fae una ilusión tremenda un saludo para de un saludo el de la puela un saludo enorme eh, un saludo también para para mi amigo el el Ana Básico eh. el anabásico también también tuvo la, la son temporada de, de seguir a eh, aunque también él me ha dicho que normalmente lo que hacía ayer era eh, en Tamara Santilu y a ver de qué iba ese día a ver si era una una cosa que él prestara más o menos pero bueno joder pues mira que casi se me olvida a mí en la básico hostia menudo ¿eh? menudo según si llega si llegas a escacérseme que esa persona que tanto que tanto sintió este programa había incluso no sé si siga viéndolo había un rapaz que, que trabajaba en En, en Balnalón En el polígono de Balnalón En ¿sí? una empresa de de, este, de de nuevas tecnologías De informática Y que parece que también que también me llegó A los míos oídos que, que sentía mucho anedonia Oye, pues pues pues otro saludo muy grande Para él, sigue que sigue sintiendo anedonia A ver Y, y el saludo y es sensible A, a toda la gente que nunca Conozco de nada eh, Cuéstame creer que existan Si, a ver, veo el, el número de descargas y, y pienso, ¿quién coño sean todas estas personas? No puedo evitar pensar ¿eh? que sean si descargas fallies 20 o 30 de la misma persona, porque si no, no, no me ¿eh? no, no soy, a, no soy a entenderlo, no soy a entender absolutamente nada. Pero bueno, oye, pues pues qué sé si yo, lo he dicho, hay gente que por motivo que sea, van y ellos gusta este, este programa y es una cosa.. Y una cosa curiosísima. Y hablando de... Falando de descargues. Eh, yo bueno... Mmm, déjeme, yo digo eso. De que vale, sí. Que este programa fue algo para mí. Que no lo fue algo para que lo sientan aire. Pero después... Por embargo... Voy y miro a ver... Cuántas personas descargaron tal o cual... O cual programa. a la semana que no miro a ver... Cómo, cómo va la cosa de descargues. Y de ese mes en cuando... ¿Eh? También me da por hacer una cosa que ye, mirar a ver cuál es el programa más descargado de Anedonia. Eh, mientras mucho tiempo tuvieron la tuvieron la tuvieron el galardón eh, dos programas, bueno, en realidad un solo programa, lo que pasa es que no sé por qué salieron dos poscas con dos veces. Y sumando los dos, pues daba un porcentaje de descargues tremendamente alto, que sigue siendo tremendamente alto. Tratase de, de un programa de una noche en la Canadonia, puede, de, puede decirse que fue un programa cuasi musical, cuasi ¿eh? musical o musical de todo, porque dedicose a poner versiones del cantarín este del Ashtay Mosvay. El ¿eh? tiempo El tiempo pasa. ¿eh? El tiempo pasa, el, el tema principal de la película eh, Casablanca, decir ¿sí? clásico y tal, pues pues hay versiones de de las Time Goes by mogollonazo de ellas, ¿eh? no me acuerdo bien en cuántas, cinco, seis, siete versiones de de las Time Goes by, ¿eh? sí, curiosamente, mira, ese día así que fue uno de los de los de los programas musicales, ¿eh? pues las Goes by en, En, en español, en inglés, la versión original, otra salsera. Bueno, unos cuantos hasta en Sosbay, bolero, incluso puse la versión bolero. ¿eh? Visteis, de pato, da pato. De alguna otra vez, de algún programa de, de ese estilo, de poner un montón de versiones del mismo tema. Por ejemplo, una vez que lo dediqué a, a resistir. Acuérdame de, de, del, del título, algo así como Resistir, y puse un ciento de versiones del tema Resistiré, del dúo dinámico. Llega a poner hasta uno, una que encontré de uno que lo tocaba con un, con un órgano de estos lenguaje, de un PT-1, ¿eh? supongo, y, y, y la en, en YouTube. Venga, pues sí, puse también. Programas musicales, vale, sí, tengo que reconocer hubo unos cuantos. o aquel que y dedique al punk, fecho por punkis o punkarras, xente, xente, gente, gente sobre todo básicamente de los vascongais y que hacían estas cosas allá pelos los los años 80. Fáime eso, gracias a eso al de otra persona que que también sintió anedonia bastante tiempo, incluso tuvo aquí alguna vez en el estudio. Un saludo para el Bombi, ¿eh? que el bombi, el bombi fue un fue y no sé si sigue siendo ¿eh? un, un sintiente, un sintiente de, los, de los chaches, de los guays. El Bombi de aquella decíame, me que, que ¿eh? Ese, en, en Tocote siéntese siempre. ¿eh? Tocote ya era bueno y era como se definía una. ya como se de fala de Nubieu, se llama un barrio. en aquel caso falabase de una vivienda de de gente de bueno de mal vivir y estas cosas no me lo a mal si estáis sintiéndolo todavía o si tienes aquella mira veis se me olvidan la gente sabéis lo bueno de Nerónia que a cuenta de de falar y falar y falar viene te coses la a la cabeza de hecho este Esto viene a, a la cabeza porque comentanme más de una vez que, que ellos os gustara mucho el programa este de al punk y después otro que dediqué al punk, eh, al street punk, al, al, a eso que llaman también el hoy, al punk original británico de finales de los 70, entamos de los de los 80. Eh, que yo decía esa, esa chorrada de que no era lo mismo que los de aquí eran punkis y los de allí eran punkis. <risa> Y después hice más, más musicales. Hombre, por supuesto, está el dedicado a, a desorden público. Yo creo que fue la... Bueno, dediqué yo unos cuantos a desorden público. Pero eh, una de las cosas que hice, que, que cuido que fue la única vez que hice una una cosa así en Anadonia, fue ir a, a un... Desorden público son un grupo también de... de luto Lutuliao de la Mar, igual que María... ¿Eh? el otro día de la mar lo que pasa es que no exactamente del mes Pusito que ella pero cerquina ¿eh? relativamente cerquina y bueno pues vinieron a vinieron aquí cerca ¿eh? vinieron a a Torralavega bueno cerquina de Torralavega en realidad ¿cómo se llamaba Situquel? Eh, bueno no me acuerdo ¿cómo se llamaba? Pero que más, Castañeda eso Castañeda eh, vinieron a, a Castañeda cerca de Torralavega y bueno pues yo decidí ir Después de un día de, de trabajo de trabajo intenso, bueno, de trabajo normal y corriente, eh, pues decidí correr, correr el coche y yo que casi nunca conduzo, eh, decidí correr el coche, el, el quemador de dinosaurio muerto, otro tópico de anedonia, eh, quemador de dinosaurio muerto quiere decir coche, eh, a eso se, se refiere. Pero bueno, últimamente digo lo poco, me tomé poco con los quemadores. Bueno, pues eso. Coyé el quemador del dinosaurio muerto y conducí dos tres horas. Caminé de Castañeda, ¿eh? de Castañeda, en Cantabria. ¿eh? Y vi a de en público. hice una entrevista al su cantante, ¿eh? Horacio Blanco. Una entrevista que después, bueno, pues colgué eh, aquí en, entre, entre los poscas de Danedonia. y que bueno pues también radie esa entrevista de, dentro de un programa que desde a aquella experiencia que el viaje que el concierto ya dedicará de todas maneras algún programa eh, específicamente a, a, a los desorden público eh, a la música de desorden público que bueno pues que no deje de ser uno de los mis grupos favoritos Ya sabéis eso es lo que digo yo siempre que es muy difícil decir cuál es ¿eh? el tu grupo favorito. Eh, decir el grupo, o sea, decir el, el, el conjunto de ellos, es más fácil. Decir cuatro, cinco, seis que, oye, pues que un día una temporada está más arriba, otra temporada menos. Pero que a lo mejor depende sencillamente de, ¿eh? del componente emocional del momento. Eh, pues qué sé yo. les pondría yo? Desorden público, ilegales, escorbuto, la apoya récords, posiblemente, pero bueno, escorbuto más, escorbuto bastante más que ellos. O sea, entre escorbuto, ilegales, la apoya, y eh, escorbuto, ilegales, y desorden público, yo creo que, bueno, igual también entraba en los berrones. Los berrones menos veces, menos a menudo, pero también tienen un... componente emocional importante sí cuido que cuido que debería meter a los berrones en ¿eh? ese sí, conjunto de, ¿eh? de los míos grupos favoritos y qué más de qué más quería yo falar a ah, bueno sí estaba hablando de programas musicales eso de que hay un programa musical al, al tema al punk otro al punk otro al, al cantarín este en las versiones de hasta en Gozubay, ¿eh? otro a las versiones del Resistiré u otro que no sé si dediqué específicamente un programa si falaba de ello o sencillamente y que falaba otras cosas y puse muchos cantares del, del Ever Falling in Love, ¿eh? que yo conocía nada más la versión que no sé si era original. Ya me da miedo falar de versiones originales porque luego muchas veces encuentro una versión todavía más antigua. Yo conocía la versión de los Blue Crocs. ¿eh? Ese ever Falling in Love de los Puscos. Ese día comprobé que había muchas más versiones del Evers Falling in Love. Y pusíles eh? aquí. Eh? Acuérdome ahora mismo, porque bueno, ya sabéis que la memoria no hay precisamente la, la mia capacidad por excelencia. Eh? Acuérdome de una versión de los Fan young Cannibals. Eh? Y de otra de, de este grupín que me presta mi tanto hombre, de, de, de, de los Nouvelle Bag. ¿Eh? Estos que faen versiones bosa-noveras de temas bueno punk, eh, rock, bastante cañero y tal, ellos en, en versiones bosa-noveras. Y, y ¿sabéis por qué estoy hablando yo de, de, los, de los programas musicales? Que por cierto, de que uno también, uno que fue muy descargado en el su momento, eh, que yo titulé Rap de mis 14, eh, que dediqué al bueno, pues eso, a... a temas eh, raperos de, de entamos de los de los años 90 de algunos días que fueron los entamos del, del hip hop en, en español eh, sea sí, que él fue muy descargado en su momento supongo que no sé decía yo bueno estos son guajes raperos que se corrió la voz de eh, de que hay uno falando de los orígenes de, de la old school y sentíalo no sé no sé si verdad o mentira eh, pero bueno que eh, Que prestóme, prestóme, porque bueno, vi que, que lo descargaba mucho Mucho de aquella que ya era, joder, tiene 40 descargas ¿eh? Y luego hubo un tiempo que, que había ciento y pico de cada anedonia Cosa que sigo sin, sin entender, ahora bajaron, bajaron, bajaron otra vez Pero bueno, bajaron otra vez que el último me pasqué Que tenía 90 o la de mi madre, no, no sé Pero bueno, no, no sé, pero, pero encantado, ¿eh? que conste Eso, pues eso, dedicará a, dedicar a también un, un, una anedonia a, a, todo, a todo eso del, del hip hop y el rap de mis 14. Y dediqué yo una vez, ¿eh? que, que la gente decía, pero madre, pero, pero, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y yo decía, bueno, ¿qué Joder, pues menuda calidad que tienen. Y dedicarme en el programa precisamente a, a poner en evidencia ¿eh? que igual no lleguen tan malotes como pesían. Y hoy, mmm, ocho años después, porque fue un programa del año 2008, resulta que tienen setecientos y pico descargues. Una burrada, una verdadera burrada. Y que fue un programa que yo dediqué eh, a los hombres G. ¿m? Especial hombres G. Eh, Coste que yo yo estuve, bueno, como casi toda la, la gente, tuve yo una manía tremenda. pero el tiempo pasa y voy descubriendo que igual resulta que no lleguen tan malos. A ver, tienen temas la gran mayoría que son una basura, no aporten nada, pero por embargo tienen otros eh, que la verdad que están bastante bien. Son los que ponía ahí, en ese programa, en ese especial hombre, Estábamos con otros, eh, y cicatriz, y más peña, ¿eh? Todo estilo totalmente diferente. Pero bueno, que yo hacía un razonamiento por el que, por el que ellos ponía, por el que ponía a todos y, y esos cuido que fueron los programas fundamentalmente musicales. Hubo un tiempo que ponía mucha música, pero que no necesariamente y era el... y era el, el, el, el kit del programa, la, la música. Y últimamente, si cuadra que fue un programa musical, y porque falo de música, pero no pongo música. hice ¿eh? uno en mucho tiempo, no sé cuánto unos pocos meses, eh, que ya era de, de conciertos en, en directo a los que acudiera, pero hice el programa sin poner ningún, eh, ningún cantar de aquellos directos. De hecho, yo cuido que Que, ...que lo que hacía y era... Y era ¿eh? ...por el, otros cantares totalmente diferentes... ...los que puse los pocos que puse los dos que puse aquel día... ...tengo que ver el sentido, eh porque... ...otro tópico, pero que no deja de ser verdad... ...y que no sé muy bien de qué van los míos programas... ...hasta que lo siento y que casi nunca lo siento... ...o sea que bueno, os siento los a lo mejor así... ...cuatro ¿eh? a cuatro saltos... ...me entendéis sobre todo los que lo descargáis... Allí es la descripción ¿eh? Y luego vayáis el programa y veis que Bueno, la descripción me igual tiene que ver Un poco así Yoxanamente ¿eh? Con el tema del que Del que, del que trató el programa ¿eh? ¿Eso por qué? Pues porque no lo sé ni yo de que, Ni sé de qué va a tratar ¿eh? Antes de venir Ni sé de, de, de qué trató después de acabar Y vosotros deis Joder, nueve años haciendo eso Mira que tema, tiene que ser complicado Bueno, reconozco eh, que hubo una temporadina en que guión, guión, no facía, pero sí traía unos unos apuntes, unos pocos apuntes que lo, guardo los, eh, guardo los gracias. Además, acuérdome de la de la anécdota que eran unos papeleros tamaño, mm, bueno, ni ni octavilla, no sé cómo habría que decir. avilla o sextavilla ¿Eh? porque llenen como la mitad de una tabilla. Una tabilla viene a ser la mitad de una cuartilla ¿eh? y pues esto sería una, es una de decimosexta villa, algo así. Bueno, pues en una decimosexta villa yo apuntaba ¿eh? los cantarinos que quería poner y el comentario que quería hacer. Y era básicamente cuando cuando este programa consistía en eso, en hacer un comentario sobre el tema que fuera. Ya continuación por él, un cantarín que tuviera alguna relación con alguna relación con ese tema del que en antes. Pues de aquella sí que traía yo unos pequeños, no sé, ¿cómo llamarlo? Escaletes, no sé, guiones, no sé. Y acuérdame una, una noche, eh, mira, eh, yo de, de aquella tuvo que en mucho tiempo porque todavía tenía de la cuando yo también cuando ando Anedonia, y ayer a los jueves a, a las 10 de la noche un horario que se mantuvo hasta que de una manera tremendamente miserable ¿eh? decidí cambiarlo pues nada y um, hay tres meses hay tres meses que, que dame un trabajo que, bueno, pues, que me obliga a madrugar bastante y que yo sabía entonces que tenía dos opciones o cambiar la hora del programa o seguramente no hacerlo muchas semanas porque iba a llegar cansado y no iba a tener ganas de subir las 10 de la noche sino que cambiarlo para las 9 hoy al final eh, acabo entamándoles a las nueve y media pero bueno, eso ya es otra cuestión eso ya porque últimamente ya soy miserable pero pero hasta el extremo y entonces no, no sabes ni siquiera cuando voy a entamar el programa bueno, pues ya lo que hay ¿Eh? si sí, pues como como decía también en, en el rodia si os gusta bien y, y, y, si no sentís la, la COPE ¿eh? la COPE o la cero radio nacional mira si hay otra chorrada que fácil la dios que nunca nunca decía bueno no pasa nada dijo la digo la digo la jora ¿eh? dijo la jora eh, oh me recuerda aquí María un tema un un programa ¿eh? prestosísimo tienes razón María dice dice ella en el, en el chat 10 canciones por un estado de coma uno de mis favoritos coño, pues tienes razón ¿eh? Eh, mira, y un, y un programa que difícil también, que sería el 2008 eh, poniendo una serie de, de cantares que yo pensé muchas veces ¿eh? de aquella ya pensaba yo en, en que ya era lo mejor una recomendación que había que, que a todo el mundo que pusieran una serie de que deixara dichos, recogió de alguna manera una serie de cantarinos que pudieran ayudar a sacarlo dun estado de coma. Al cordoma que daquella aquella razón bueno pues el hecho de que siendo que despertara de un coma acordábase de, de, de que venían no sé quién a, a falayos, no sé quién a tal, o no sé quién a poner ellos una serie de canciones o una canción en concreto. Entonces ayuda que ya unos cuantes que, bueno, que en aquel momento servirían para pa despertarme de un estado de coma. Eh, y joder, igual todavía hasta me acuerdo, ¿eh? las fuerzas de seguridad, de vómito, Eh, no hay tregua de barricada en directo, esa tiene que ser en directo no sé por qué tiene la capacidad de respingarme el pellejo, ahora mismo tú pensando en ella eh, y, y tanta mando respingarse sin sentirla sin sentirla eh, otra que ya era ay, de decibelios, pero como se titula esta de matar o morir de decibelios y era otra de las que podía sacarme de un estado de coma, pensaba yo de aquella Eh, desalojos son disturbios de, de copa. ¿Mm? pues que ya era otra y seguro que, que de alguno más perdí. ¿Serían las que valdrían enguaño? No, no tengo yo tan claro porque, bueno, pues evolucioné, físime más, más viejo, ya lo mejor ya no serían esos. Mm, no sé cuál sería ahora el cantar que me ha sacaría en esto de coma. ...no sé si a lo mejor pues... ...valdría más que quedar allí... ...acuérdome que también puse una de aquella... ...que decía... ...si queréis que nos haga pues ponedme esta... ...que ella era Vasos Vacíos... ...de los fabulosos Cadillacs... ...por historia personal... Eh, ...por historia personal con, con ese cantar... ...pero sí María muchas gracias por, por, por recordármelo... ...mira... ...yo no pena que no haya más... Más gente en el, en el chat, más chateros para pa poder, pa poder recordarme, eh, recordarme cosas que, claro, son nueve años, joder, son 292 poscas, 293 eran con este, más todo lo que no se grabó, no fueron muchos, últimamente grabé casi todos, o todos, no voy a decir todos porque igual basta hasta que pa' que termine y pete y este y queden sin grabar esperemos que no jode porque encima que ya no aniversario <risa> pero bueno puede ser que sí eh, pero bueno oye son muchos en todos claro, no me acuerdo de todo ¿cuántas horas eran? 292 poscas, eh, ponte que bueno pues yo creo que cuido que la media llegue más de una hora eh supuestamente ese programa llega en, en, en el tiempo de una hora pero ya hay mucho que yo pienso que no llega de una hora no sé un día tendría que sumar los dos ¿quién coño se pone a sumar las duraciones? ¿quién coño mira las duraciones de 293 poscas? paso hombre paso voy, voy a inventar el, el, el, lo de Bagu ¿eh? de quinto de quinto Pelliu <ríe> porque no me pasa por la, por la cabeza no me pasa por la cabeza ...y bueno, es... ...falevos también... Mmm, ...ahora en antes cuando os decía... ...coño, es, es que hacía el... ...el bombi que también por lo menos... ...en aquellos tiempos del punk y del punk... aquellos yo sintió los, ...y de alguna vez estuvo en el estudio... ...o me tengo que hacer una acordanza... ...de toda la gente... ¿eh? ...que tuvo... ...que tuvo haciéndome compañía en el estudio... ...pues... ...tuvo aquí... ¿eh? ...bueno pues el bombi por supuesto... Eh, José Antonio de los capítulos venía mucho en el su día ¿eh? La, la, la subparticipación so acabó mal De algunos seguramente sentís ese programa Como lo titulé, Conversaciones con el demonio Bueno, no sé Pero bueno El trovador por supuesto vino mucho Y, y hicimos juntos aquí de algunos programas realmente memorables Aquel, sobre todo, que yo sigo pensando igual a, a fecha de hoy que, que en buena medida el mayor programa de, de anedonia, aquel de control aéreo, ¿eh? de cuando la, la huelga de los controladores aéreos en España, que tanto indignó a todo el mundo y que nosotros, por embargo, pues decimos no, no amigos, no. Y ¿eh? y otra cosa diferente de la que quieren vendernos. O lo mejor y pero vamos a intentar verlo de otra manera. Eh, en aquella ocasión tuvo el topador y también tuvo, tuvo muchas otras ocasiones y fue haciendo grandes programas al también de, de ese que, que titulé Biocom eh, que hablamos de la, de la bioconstrucción y demás de cosas tuvo muchísimas veces también aquí conmigo el, el pistolero maniego <ríe> como digo, el pistolero maniego de los programas que compartí con el pistolero maniego pues... Eh, Acuérdome especialmente de uno que dedicamos a la, a la educación. ¿eh? Tuvimos aquí no sé cuánto tiempo, dos o tesores horas, hablando de la, de la educación, ¿eh? del sistema educativo, de, ¿eh? de cómo se parecía. Acuérdome de, de, de aquello que yo cuido que fue uno, uno de los momentos en que los dos sacamos más emoción de dentro que fue eh, el de comparar. las instituciones educativas, los colegios, las escuelas, los institutos, con las instituciones totales, las prisiones y demás, de ver cómo estéticamente se, se pasea mucho, de, demasiado, ¿eh? demasiado estéticamente e incluso una su so finalidad y, y nuestros medios. ¿eh? Pero bueno, ese yo cuido que fue el programa más prestoso de, ¿eh? Del, De, de colaboraciones de, del Pistoleo Mariego, que fueron muchas con, con el Edonia. Tuvo también, por aquí, más de una vez, el, el negro de la hora. ¿eh? El negro de la hora tuvo, por lo menos, un par de veces. ¿eh? Una, acuérdame, una que hubo mucha mucha gente aquí, ese que titulé Tartuliona, ¿eh? Eh, que dividían en tres partes, porque era hierro de collones. Eh, eh, y otro, que el que yo recuerdo con más ¿eh? más ciño y que me pareció más prestoso que no sé si fue la no no fue la última no fue la última vez que hubo colaborador por cual de cuál fue la última vez que hubo que hubo colaborador aquí eh, hicimos uno con, cuando tuvo la última vez el, el negro de la hora aquí hicimos uno dedicado a, a la geopolítica me acuerdo el título que puse pero si sí me acuerdo que hablamos mucho de geopolítica sabe mucho de geopolítica el, el, el, el negro de la hora ¿eh? la verdad que hay un tío que sabe una pena porque la semana pasada eh, anduvo anduvo por estas tierras y quedáramos en venir a la radio pero al final no pudo ser una una verdadera pena una verdadera pena porque oye pues la verdad Préstame, préstame mucho tener gente aquí gente aquí conmigo y, y echando un un gavito eh, al cuer, voy a acordarme también de la única la única persona que consiguió estar aquí y no hablar... porque yo siempre digo eso de que anedonia puede venir cualquiera ¿eh? pero hay que falar anedones se fala ¿eh? tuvo mucha gente que tuvo que bueno una una persona Que, que te iba a quedar nomás un momento y al final eh, echamos aquí tres horas juntos en el anabásico. No me acuerdo que qué falamos, pero seguro que de muchas cosas, porque lo bueno que tienen juntarse mucha gente aquí, o juntarnos dos, aunque sea y ya, ya que nunca hayamos ¿eh? Empezamos a falar y a contar esto y a contar lo otro y demás, y bueno, pues, pues nunca hayamos. nunca hayamos Y con el anabásico, pues, me eso. ¿eh? Que vino por aquí a no sé qué cosa, ¿eh? metióse para el estudio quedóse otro pau, y aquí tuvimos hablando unas cuantas horas eh, la única persona que que vino a Anedonia y que yo me acuerde eh, no un dicho ni nola eh, a la sintiencia, por mucho que la que la pinché eh, fue eh, esa rapaza que vos conté que tanto tiempo se metió en el chat Eh, que fue una gran gente de este programa Lucía Lucía consiguió estar aquí y no decir nada Porque otra gente que bueno pues Que a lo mejor eh, Nomás decían hola eh, y, y poco más Pero bueno que por lo menos dijeron Dalo". Lucía no dijo nada Absolutamente nada eh. Acuerdo eh, eh, Una noche que, que tuvo aquí La invitada de esa noche Que fue otra Y que bueno, que tampoco quería decir nada, pero bueno, acabó diciendo por lo menos saludando, ¿eh? de algo, de algo por lo menos fue, y yo que sé, pues tuvo también por aquí muchas veces el, el presi, el presito Giala, que fue la semana pasada cuando intervino, dijo hola, qué tal, tal. poca cosa, ¿eh? pero, o, o hay dos hermanos que estaban aquí comiendo un, un, una bolsa de patates y tal. Tengo otra persona que siente anedonia también, joder, el, el Raposo, el Raposo, sé yo que de vez en cuando siente anedonia, coño, y el el el Selectus, segundo el Selectus también también siente bastante anedonia, o la sintió en algún momento, no sé ahora mismo, eh, eh, coño, el el ahí, el, el Dominguero de los Ramos, el Dominguero de los Ramos también sé que sé que sintió anedonia. el ex becario protoquímico que tuvieron aquí una noche conmigo más el ex becario protoquímico el dominguero de los ramos y según el selecto tuvieron aquí haciendo un, un programa conmigo una noche eh, o sea, veis no vos decía yo que deba que debas que hacerme de, de mucha gente inevitable inevitable ¿eh? Perdonadme, perdonadme todos los que eh, todos los que siga escaciendo. Tuvo una noche también. Y mira, de la misma manera que digo que nada más hubo una persona aquí ¿m? que fue capaz de estar en el estudio de la y no falar, de la misma manera mm, tengo que decir vos que hubo una persona aquí que fue la única ¿eh? que, que, que consiguió falar más que yo. ¿m? más que el anedónico miserable que fue el, el, el, el primavero ¿eh? Marcos el primavero silencioso ese tuvo una noche aquí y madre de Dios no me dejaba hablar que acabo diciendo de ¿eh? bien pero que este programa es mío joder a ver que va, va a ser esto y, y en cuanto a la última vez que hubo eh, aquí una persona conmigo haciendo el programa a ver, un día que tuvo el el, el fío del agobio y Eh, y bueno, pues saludó y tal, el presi, tuvo también hará dos o tres lemanes y un saludo y tal, pero una persona que tuve aquí, que tuvimos hablando también un buen montón de horas de y al que además eh, agradezco mucho que, eh, que tuviera aquí porque era un bueno, momento complicado y la verdad, pues tú me la de Dios que, que viniera, fue el, el amigo cabezón, el amigo cabezón. Eh, el amigo cabezón. que no me acuerdo de qué iba el programa esa, esa noche, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, pues, derivó inevitablemente hacia, hacia el cine, teniéndolo cerca de allí una persona que, que radia cine, entonces, ya es inevitable ¿eh? tirar para ahí, pero un saludo muy gordo, eh, y eso, de momento y es cabezón, y es la única persona, la última persona que tuvo que tuvo haciendo aquí en Edonia en directo, En, ...en compañía... ...en compañía de Alonidónico Miserable. Bueno, estaba poniendo... ...eh... ...estaba poniendo la música de fondo... iba a quedar muy bien... ...pero bueno, no quedó igual de bien porque... ...porque resulta que... ...que deseara de sonar. Mejor ya volvió. <risa> pero bueno, este, en este caso no fue... ...eh, ningún problema técnico... ...fue el problema del paisano que, que lo hizo mal... Bueno, normalmente las pifes técnicas son, en realidad, pifes mías que, que, que lo fegoto como al culo, ¿eh?, todo lo que es tema técnico. Eh, dice María el Yeti, y es verdad, es verdad, ¿eh? el Yeti, es que a veces no es el Yeti, eh, y el Yeti, que por cierto, No sé si debiera decirlo, porque a lo mejor quiere mantenerles personalidades separadas. ¿eh? Eh, el Yeti, mencioné lo ya, pero mencioné una su so versión alternativa de El Oyento Londinense. el oyente y el londinense y el yeti y era la misma persona pero mira ver tengo nomás una persona aquí en el, en el chat y, y ya me recordó el, el programa que de, del estado de coma eh, acuérdase del yeti joder y una pasada y el yeti tuvo tuvo aquí conmigo tuvo aquí conmigo eh, tuvo desde de londres en el, en el chat Y, y tuvo conmigo en el, en el programa, tuvo conmigo en el estudio. Un saludo para eh, ande pero donde ande, que sabe Dios pero donde anda este hombre. Eh? Tuvo, tuvo muchos sitios. Bueno, y ahora voy a hablaros de, de una edición de Anedonia que no era exactamente Anedonia. y que nunca quedó grabada ¿Mm? y que en ese caso sí que era un anedonia exclusivamente musical porque yo cuido que la, la, el mío papel en aquel programa eh, limitóse nada más a presentar cantarinos y a hacer algún comentario acerca de ellos y a ponerlos poca voz y mucha música todo lo contrario de lo que de lo que es anedonia Aquel programa eh, titulóse Anedonia la Nuit, ¿m? y ni siquiera fue un programa que hiciera, bueno, pues, jueves. Nunca cambió en toda la historia, ¿eh? siempre fue Anedonia, siempre fue los jueves. Eh, iba a decir, siempre fue los jueves a las diez, ahora ya en antes que íbamos a hacer... Hubo un tiempo en el que hice una cosa que fue una aberración absoluta y que duró muy poco, que ya era intentar grabar. No podía hacer el programa esta hora, pues a mejor también porque me duraba mucho, no me acuerdo. Y el caso que, eh, al caso que lo que lo que hice, lo que decidí fue grabar eh, el programa, eh, pues bueno, a una hora que se sí podía, que ya no se quería una sobremesa. y después ponerlo para que reprodujera automáticamente el el el llueve es para la noche no funciona un desastre todos quise más no hacerlo que que hacerlo por día mira y dice me Marie vale ves como soy el fan número uno sí sí sí la verdad que sí oye que Marie sintió todos los postcas de Anedonia eso lleva un mérito tremendo porque son muchos ¿eh? yo cuido que, que no existen ahí demás que tenga sentido los los 392 de día de verdad te lo digo es ¿eh? es yo cuido que, que sí y, y ahora mismo ya veis que ya la única persona que se me mete de ese mes en cuando en el chat eh, porque macetu que se metió dos o tres seguidos pues ya no sé ya no se me mete Y qué sé yo, pues estaba por ahí Fuku, que se metía se metía bastante, pero ya hay tiempo también que, que no se mete. Pero bueno, oye, pues nada. A ver, y es normal. Esto, si hubiera una persona que llevara nueve años metiéndose en el chat, entonces ya habría que sospechar que bueno pues que algún problema tenía esa persona de, de relaciones sociales o de personalidad o de qué sé yo. ¿Eh? Tendría que tener problemas como yo, porque si no, no, no podía estar sintiendo esto mientras, mientras tanto tiempo y, y seguir normal. ¿eh? Joder, nueve años, que son muchos, hostia. Y en esos nueve años, ya os digo, existió una sola edición de ese Anedonia Lanuit. Eh, Anedonia nuit fue sencillamente la, la mi aportación a un maratón de Radio Cuca Eh, un maratón que lleva, igual llevamos tres años o cuatro años sin hacer maratón, igual hay que volver a pensar en hacer uno. Y era sencillamente, pues venga, plantearnos, a lo mejor, creo que ya eran 48 horas de radio en directo. Eh, la mi aportación fue rellenarme me paz que ya era, si no me equivoco, si no me acuerdo mal, creo que ya era un, un, pone, en esa anedonia la nuit, sí que habló Lucía. Eh, no, Lucía estaba de, de chatera, de chatera, y además en la anedora de la Nuit nunca, quedó, nunca quedó grabado, ¿eh? no Nun hay, hay vestigios de ello porque cortóse la, la grabación. es una cosa que no, bueno, que no fue buena idea, que eh, quiso grabarse el, el maratón entero, ¿eh? y bueno, pues dejar abierto los duecitos el programa de grabación mientras 48 horas seguidas, pues claro. Tuvo el problema de que petó, petó y no y no quedó. Eh, o sea, ya que me temo que no, eh. No sé, no sé si una vez, ahora estoy pensando, si una vez vinieron, ya que no me acuerdo si ya que Lucía y yo fuimos a a, a Pasión de cine, no, el número anterior, sesión continua, o si ya que el cabezón y Lucía vinieron en Edonia. Calla, calla. Y tú que bueno, a ver, yo digo que, que Lucía nunca habló, pero si María, que ella es la que, la que está más al tanto de todo, es que si habló, pongo, pongo más en duda, la, la, la misma palabra que la de ella, ¿eh? de claro, de claro que, que sí, eh, pues, pues tendré que repasarlo. Pero oye, si me dices que, que Arnaz Donigal quedó grabado, entonces sí que ya... apaga y vámonos porque estoy absolutamente convencido de que ese programa nunca quedó nun grabado ¿eh? si es dos horas me parece que fueron de dos a cuatro de la mañana nunca quedaron grabados por cierto estoy acordando me do tu chatero que nada más he metido ese día y que ni siquiera me acuerdo del, del nombre eh, sé que en Yera veo la cara porque era dice diz María claro que si hay uno madre de Dios bueno no lo sé voy a repasar eh voy a repasar pero pero pero bueno yo estoy seguro uno, uno que pase dos horas seguí exponiendo cantarinos nomás no sé ¿eh? no sé no sé pero bueno de todas maneras eh, a lo que diga esa noche eh, bueno pues cuando quieres aportar mi maría Pues, pues no, no sé, no, pero no, si pues, yo no te pongo en duda, eh, que para mí que pa estás tú más puesta que yo ¿no? en <ríe> Edonia, pero bueno, oye, no sé, no sé, eh, que, que quiero apostar, ya que joder, hay que, después ya es complicado, hay que hacer la transferencia, la remesa y tal, Bueno, vale, no sé, yo lo falaremos, ya lo falaremos a ver <risa> los apuestos. Pero que conste que, que yo contra ti, refiriéndose a Nnedonia, no un ha puesto, eh, no puesto. No ha puesto porque está claro que estamos que está ya, sabes, más que yo. Pero bueno, volviendo a ese Nnedonia la Nuit, que yo pensaba que no estaba grabado y, y, y que me dice ye, que, que, que sí que está. Eh, bueno, pues en, en ese anedonio a la Nuit... Yo, bueno, pues poní una, una larga serie de, de cantarinos Que, bueno, pues que me parecían muy prestosos cantarinos cañeros mm, Todos ellos cañeros A ah, mí me gusta tam, me, también música que no es cañera Pero teniendo en cuenta eh, el, el momento en el tiempo En el que yo tenía que hacer que ese programa mm, Que ya era de las 2 a las 4 de la mañana Pues bueno, necesitaba poner música que me mantuviera a mí espabilado y bueno, pues puse música cañera y hubo un momento que que los chateros que estaban que que ahí que estaban esa noche, sin un mal recuerdo los que más tiempo tuvieron fueron Lucía y, y Fóbico ¿eh? Lucía y Fóbico eh, dije yo, venga, pues eh, pedidme cantar bien, joder, fácil el favor y tal, y acuérdame que, que Lucía, como no sabía cuál cantar así cañero que recomendame Eh, pidióme que ponchera uno de uno de, de aerolíneas federales que se así una punk porque sabía que me molaba el punk y que de hecho estaba poniendo un muchacho de punk lo que pasa que bueno yo esa punchela pero bueno de, vamos ya un poco, poco más que una balada <ríe> pero bueno y después también el, el, el amigo Fóbico eh, pidióme una de, de los Ñu. Eh, que ñu bueno sí pues igual era en un grupo cañero pero bueno no un tanto como lo que estaba poniendo esa noche y entonces ¿eh? pidióme también que punchera creo que fue fue esa noche pero bueno ya lo voy a poner en en nulda ¿eh? Porque, en fin, no sé. La mía, a ver, la mía memoria ya por dije antes que no yo precisamente la la mía capacidad más, ¿eh? más, más así, más más reseñable. Bueno, pues pidióme un cantar que yo no conocía de un grupo que yo no conocía, pero que me fascinó ¿eh? y que después eh, puse mucho una y No sé si el Fóbico... Seguirá sintiendo... Sintiendo este programa... ¿eh? Pero si así nada... ¿no? Pues mira... No me queda otro... Que dedicar este cantar... Porque de verdad... A ver... Que me dejó fascinado... No lo conocía de nada... Y cuido que fue... En sin duda... Un de los mayores cantares... que tiene sonado en no, no, no, no sé si vosotros pensáis lo mismo pero como estoy venga a hablar de tópicos diremos eso de piénsolo yo y ye a Sigue sintiendo Radio Cuca 107.3 de la frecuencia modulada www.radiocuca.org. Y sigue sintiendo Anedonia. ¿eh? Sigue sintiendo aquí Anedonia, con miserable dar la vara en el noveno aniversario de este programa. ¿eh? Eh, intentando acordarme de, de un montón de, de un montón de cosines eh, de cocinas de que fueron pasando mientras mientras todo este tiempo mientras eh, estos nueve años eh, por supuesto a ver yo acordarme de muchas cosines pero tengo que agradecer eh, esta noche especialmente eh, a la sintiente María que está aquí recordándome cosas que de las que no me acordaba ni yo me enrices Y la verdad que, bueno, pues, aunque lamentablemente va ¿vale? siéndolo mucho, siéndolo mucho, pero mira, que esto tiene que ir acabando, tiene que ir acabando más que nada, porque es muy tarde y yo mañana madrugo mucho. Esto casi ya como si hiciera el programa a las 10, y fue a las 9, muñe, muñe plan. Entonces, bueno, pues, sí que de todas maneras, eh, bueno, pues, apeteció me poner este, este cantar para... para dedicarlo al al, al fóbico, ¿eh? una de las personas que mientras más tiempo tuvo metiéndose metiéndose en el chat y que bueno pues que fue un gran descubrimiento para mí este tema este te de de las donas, un grupo al que yo no conocía y que la verdad es que ahora me me fascina me encanta un cantar que yo tampoco no conocía y, y que también me encanta. pero bueno yo no sé bueno, no sé, no eh, a ver, sí sé que, que cantar y el que querría poner ahora pero como soy un vago eh, no, lo, no lo busqué no lo busqué antes y no lo traje mira tú que podía haberlo traído eh. ya ves tú que, que cuánto problema y era traerlo y eh, no sé si este estará disponible en disponible en internet yo por si acaso voy a voy a ponerlo aquí de todas las maneras que se me ocurra eh, el título ya es muy complicado y muy complicado entonces no lo voy a poner voy a intentar buscarlo por a ver si me sale por el disco recopilatorio en el que en el que estaba en el que estaba en vamos a ver vamos a ver a ver, a ver si le doy, a ver, lo primero de todo va a echar el, el a este este ya otro otro tópico de anedonia, el, el, el no saber ni yo eh, eh, lo que estoy faciendo coño no, aquí este, vale, y el estar el hablando, decir palabras que seguramente a los que estéis sintiendo, para los que estéis sintiendo no tienen en eh, ningún ningún sentido eh? lógicamente que sentido va a tener a ver eh, che, che, che, che, che, che, che, Llega y que ahora estoy buscando el cantar en cuestión dentro de eh, todos los que todos los que venían en el, en el recuperatorio y este a ver si lo encuentro si no lo encuentro nada pues tendré que poner otro a ah, vale si sí, ya lo ya lo ya lo encontré ya lo encontré bueno pues yo un cantar que no debiera ponerlo porque es muy largo y esto va a hacer que vaya todavía más tarde, más tarde para casa, pero que yo oye el, el, el cantar que, bueno, que en mi opinión, eh, y el cantar más hermoso que se puso en la Edonia en todos los tiempos, el Tequido me gustaba mucho, pero este es un cantar que yo quiero dedicar mm, a toda la gente que... de alguna vez mientras estos nueve años sintió anedonia ¿Mm? eh, seguramente haya muy pocos incluso de, de los que mencioné vale pero también exactamente igual este yo he para todos para todos los los que mencioné los que eh, se me esquecieron Eh, los que se metieron al chat, los que lo sintieron en directo, los que lo sintieron en, en diferido, eh, patos, absolutamente patos, ¿vale? Eh, esta noche, mmm, para hacer un poco de algo diferente, no voy a terminar con el cantar con el que llevo ya muchos años terminando, ¿eh? no los nueve, pero sí muchos años llevo terminando con, con Def con Dos y ese que no te cojan. Eh, esta semana no esta semana voy a, voy a terminar con, con este vale. un cantar que personalmente pienso que es extremadamente fermoso pienso en serio que es el cantar más fermoso que sonó en Anedonia en todos los años que, que lleva faciéndose una opinión absolutamente y estrictamente personal A mí gusta investigar, cantar, gusta mucho, y por eso pienso que ayer el que tengo que, que dedicar a, a toda la gente, ¿vale? Cuido que ayer el que tengo que dedicar ya a José Antonio, el que tengo que dedicar ya a Tironicio, el que tengo que dedicar ya al Trovador, el que tengo que dedicar ya a Lucía, el que tengo que dedicar ya al Fóbico, al Macetu, al, al Cabezón, el que tengo que dedicar ya a Fuku, el que tengo que dedicar ya a Bombi. el que tengo que dedicar a, a, a navásico el que tengo que dedicar al, al, al cegarato de los años el que tengo que dedicar al, al negro de la hora el que tengo que dedicar a, al dominguero de los ramos al recario portoquímico al segundo al segundo selecto tengo que dedicarlo a toda esa gente tengo que dedicarlo a, a, a, a, a, a al, al chaval ese que tocaba en los, en los bisuit ¿eh? Tengo que dedicarlo a ese que trabaja en, en el, o, o trabajaba en el balnalón. Tengo que dedicarlo al, al amigo Cabezón. Tengo que dedicarlo al presi. ¿eh? Tengo, que, tengo que dedicarlo incluso al, al, al primavero silencioso también, que hay tanto que no sé de él. Tengo que dedicarlo a mi sintiente londinense, acá el yeti. ¿eh? Tengo que, que, que dedicarlo a Lucía. Por supuestísimo, ¿eh? Que no sé si de alguna vez Seguirá sintiendo este programa Pero pero yo y lo dedico y, y tengo que dedicarlo A tanta otra gente A tantas otras personas Que seguramente tuvieron aquí y, y bueno, pues O yo no me acuerdo o, o no los conozco y, y bueno, en fin, nada Y aún así nada ¿eh? Dedico yo Y por supuesto, ¿eh? A la persona que más lo tengo que dedicar, porque porque esta noche sé que está aquí, seguramente sí o no, ...hay otras personas que están sintiéndolo por el 107.3 o, o incluso a lo mayor eh, a través de internet, pero pero no hicieron acto de presencia, no se manifestaron. Pero María sí, eh, María sí, incluso para pa recordarme cosas tan erróneas que no recordaba ni yo siquiera. Yo dedicooslo a todos, ¿eh? a María especialmente, por estar aquí y, y con un deseo que esta vez no llegue, sí, que no buscoyan, que tampoco, eh, cuidadín y que no buscoyan. Pero el deseo, oye, que dentro de un año, por estas fechas, ¿eh? no sé ni siquiera si votar Yo espero que sí, por una vez espero que sí. ¿eh? Yo nunca nunca suelo esperar nada de ¿Eh? De, de la vida para mí pues esta vez sí esta vez voy voy a esperar voy a esperar estar aquí y voy a esperar que toda esa gente también te voy a esperar que ese día en el, en el chat y dentro de un año haya docenas de personas eh, voy a esperar que aquí en el estudio haya mucha gente ¿eh? espero que sí espero que ese día últimamente casi nadie de viene a anedonia ¿eh? espero que ese día haya mucha gente en Anedonia. Igual tengo que cambiarlo por una vez, Igual es en la en puede ser en para que pueda venir mucha gente, tiene que ser en otro momento, pero bueno, yo yo espero que te antos aquí, que teáis todos aquí presentes, que teáis en el chat, que te sintiéndolo de alguna manera. Un tosío también estoy un tópico de anedonia, ¿eh? Pero venga, sí, por favor, estáis de alguna manera te hay aquí conmigo y, y para todos oye pues el cantarín que yo cuido que ye el más hermoso de todos los que tienen sonados en Edonia vale un saludo para todos de verdad un abrazo un beso muy gordo vale venga disfrute y... gracias